Este duelo va a ser muy parejo. Pero eh el, sí, yo creo que sí es el más parejo. a pesar del Cierre que que ha tenido Aragua, una un torneo clausura muchísimo mejor que el de Yaracuyano, ¿no? Y quizás eh por esto, ¿no? El equipo del centro del país, el Aragua está puede ser tildado como favorito. Importante destacar algo, Víctor, lo que son los Cierres, ¿no? Ya ya que hablamos los Cierres del Cierre Anteriormente de lo que fue el Zulia, uno del segundo mejor cierre de campaña, hablamos de esto en los últimos cinco partidos, podemos de destacar que ni el Aragua ni Yaracuyano cerraron de la mejor manera, hablando en específico de esta llave, y Aragua es uno de los peores cierres de la campaña, estamos hablando de solamente tres puntos conseguidos a raíz de tres empates en los últimos cinco partidos. Mientras que Yaracuyano, bueno, obtuvo dos derrotas, un empate y dos victorias. La otra llave que ta que estábamos conversando, Víctor Petare, que este se enfrentará a Monagas, ya hablabas de la irregularidad del Petare, ¿no? Que siempre lo dijimos durante todo el torneo clausura, vivió de la renta, lo que significó ese gran torneo apertura. Petare cerró de una manera bastante mala, con solamente... 4 puntos son los últimos 5 partidos y hasta 3 derrotas consiguió, mientras que Monagas, cerquita allí también consiguió 2 derrotas, 2 empates y una victoria, o sea, estamos hablando de equipos que cerraron mal el torneo y que dependieron leito, mucho de su leito. torneo de apertura. El club Orien, el club de Monagas es el peor visitante junto con Tucanes de Amazonas, es que este, ¿qué decir? Sí, eh en otro partido, ¿no? El que falta esa mora trujillano, el club truyano cerró eh, esta campaña de en los últimos cinco partidos ganó ganó tres un empate y una derrota así que esto fue lo que lo lo que catapultó ahí a, a, a esta liguilla pre -sud, pre sudamericana no en la misma forma cerró el zamora con tres victorias un empate y una derrota y un Zamora que habían arrancado de la mejor manera en lo que era esta clausura y después cayó totalmente en combinación a los malos resultados de Libertadores también. Pero esos dos cierres, desde, fíjate o sea, fíjate lo, lo que nos está presentando esta liguilla. Equipos que cerraron mal se enfrentan. Equipos que cerraron bien se están enfrentando. Un Zulia que cerró de la mejor manera luego del campeón deportivo Lara se enfrenta a Táchira que quedó allí, o sea, cerrando de la manera de con ocho puntos en los últimos eh, cinco partidos, pero eso no es lo importante. Táchira se mete debido a la combinación de resultados que le permitió entrar. O sea, no, no podemos hablar de lo que fue el cierre de campaña de Táchira, porque lo de Táchira no se perdona, o sea, nómina, técnico y simplemente el equipo no funcionó. Pero hay que ver porque de la misma manera llegó Táchira hace un año a la final y sacó el resultado y se convirtió en campeón del fútbol nacional. ¿sí? Bueno, yo creo que esa es la suerte de de, de los clubes grandes, ¿no? Que están más, pero si se meten, no le puede dar un chance porque agarra confianza y, y se meten, ¿no? Se lleno. Ah, sí, claro. y, eh, y complementando, ¿no? este la llave de Zamora versus bueno. Troyano eh Yo creo que el club andino también es un club de copa, así que vamos a ver... ¿Qué es lo puede hacer en esta Liga pre-sudamericana, Michael? ¿Tú qué puedes decir? Sí, por supuesto hablábamos de Táchira, no, nadie no lo esperaba allí y recordemos que este equipo la, la temporada pasada tuvo muy mal clausura también con Luis Pinto, llegó a la final, nadie daba gana por ello y sin embargo quedaron campeones, eso es un equipo hecho para estas instancias, mucho cuidado con el Táchira, no hay que subestimarlo no están muy bien, digamos, anímicamente internamente, pero es un equipo acostumbrado a esto y no, no se sabe la no inyección anímica que le puede representar haberse metido de la manera que, que se metió. Y otra cosa, otro punto importante de estos ocho equipos que van a la Liga Presudamericana, solamente Monagas y Zulia no tienen experiencia en alguna Copa Internacional muy importante, la, la inyección anímica de Táchira este ayudado también porque el cuadro de Mineros bajó al cuarto lugar y sabemos que Mineros por estar ya clasificado a Copa Suramericana por haber ganado la Copa de Venezuela por pues, supuesto le cede un cupo más a lo que es el Táchira para lo que es la liguilla pre-suramericana, esto también le ayudó le sirvió de envión al cuadro eh, de que dirige ahorita el Manolo Contreras eh, destacar por, para finalizar que el ganador de esta serie, julia Táchira Se enfrentará el ganador de la llave entre Zamora y Trujillanos para los días 27 y 30 de mayo. Y el ganador de la llave entre Petare y Monagas, Sport Club, estará jugando con el ganador de la otra llave, Yaracuyano versus Aragua, también los días 27 y 30 de mayo. Habrá una especie de semifinal. Los ganadores de esa segunda fase serán los otros dos representantes venezolanos en la Copa Nissan Sudamericana 2012. Por favor destacando no algo algo importante porque siempre es bueno saber cómo cerraron los equipos, ¿no? Y y estamos hablando que la mayoría de los equipos que entraron a esta liga sudamericana, el mayor la mayoría en, en en su totalidad están dentro de lo que son los peores equipos que visitan, ¿no? Eh o sea, porque si se si uno se pone a analizar entre los mejores locales y los mejores visitantes están equipos como Lara, como Mineros, Fíjense, simplemente no están. Y un importante, Zulia. Zulia, de los visitantes, le va mal. No le, bien, no le fue muy bien. Son cuatro derrotas en los últimos cinco partidos. todo lo contrarios como local, que cerró con cuatro victorias. Primero, o sea, cierra con cuatro derrotas en cinco partidos en calidad de visitante. Pero en calidad de local, Zulia cierra con cuatro victorias en los últimos cinco partidos. O sea, un total contraste. Fíjate, minero. El Minero cierra, de eh, como visitante, cierra venía con cuatro victorias de manera consecutiva, y el partido que no debía perder, lo pierde, por la mínima, en el último minuto, y se despide de todo, porque eso es, o sea, lo destacable de la jornada es, todo lo que pierde Mineros por un solo gol, pierde el cupo directo a Libertadores, y obviamente ya había perdido un total chance de campeonín, y bueno, ahora simplemente... Eh, dándole gracias a Dios por ser campeón de Copa Venezuela y poder eh, representar porque hay que destacar eso también de Minero Minero va a representar a Venezuela en Copa Sudamericana y yo quiero pensar que la directiva va a manejar de la mejor manera al onceno oriental para que hagan una buena campaña porque plantilla la tienen, Víctor. Bueno, hay que destacar eh, que le den continuidad a este grupo porque siempre se habla, ¿no?, de que de que los equipos se araman en un semestre... ...en un semestre anterior... ...o en el mismo semestre... ...entonces así... ...no se puede afrontar... no eh, ...de la mejor forma... ...estos torneos internacionales... ...nos podríamos preguntar algo... ...Michael, Víctor... de ...hablándonos sobre todo de estos equipos... ...ok, porque... Ah, ...digamos que el ARA va a mantener su plantilla... ...yo creo que va a tener continuidad... ...y el mismo Caracas lo ha hecho en los últimos años... ...a nivel de jóvenes, pero lo ha hecho... ...ha mantenido... ...pero de estos ocho equipos que tienen posibilidad... Hablando tocando el tema que está tocando Víctor. De esos ocho equipos que tienen posibilidad de obtener dos cupas suramericanas, con estas plantillas actuales, ¿quiénes mantienen? Yo digo que todos. Solamente Táchira creo que trastocaría todos los planes de conseguir cupas suramericanas. Pero de resto todos los Pero equipos todo todos los de... equipos tienen que darle continuidad porque son estos equipos los que los están metiendo. Es lo que se comenta y de eso ya Zulia ha renovado parte de la plantilla. Hasta hasta todo, hasta hasta la al igual que cuadros como el Aragua que renovó a Cavalieri y parte de su plantilla de Aracuyano también, a pesar de los problemas internos que también han presentado. Creo que también el, los incluso los dos que, que, que tienen el cupo sudamericana téngalo por seguro que van a renovar, a excepción quizás del Táchira que sabemos que Habrá, este, todo cambia su nómina hay movidas de mata siempre y esto quizás les ha imposibilitado una mejor actuación sobre todo a nivel internacional ya que no hay continuidad de plantilla sí. bueno, yo creo que otro cuadro que va a cambiar o modificar a su plantilla va a ser el zamora fútbol club ya que llega eh, Noel quita San Vicente. entonces él tiene él, él tiene como que la potestad de ver qué jugadores se quedan y ver quiénes vienen a este club de barinas no eh, para ver o sea según o sea según su plan es de, o sea, de jugar, y jugar con, con las inferiores es de mediano plazo a a largo plazo, así que creo que la directiva de Zamora tendrá que esperar si que quiere sacar provecho de o sea, esta nueva nueva como que iniciativa ¿no? que ha dado Chita San Vicente. Pero de pronto puede surgir algo importante con Zamora. En caso tal de que Zamora pueda conseguir el cupo a Sudamericana, digamos algo, Chita no es ningún novato en las líneas del pueblo nacional. Chita va a ser inteligente, Chita sabe qué grupo podría obtener ese cupo, y yo pienso que Chita va a hacer lo posible por mantener ese grupo, porque quizás sea uno de los principales beneficiados, el Zamora, ¿por qué? Porque no le alcanzó la plantilla, o sea, como equipo no